Auspicia Informativo Farco Ahora operar con cheques puede ser más cómodo Llegó eCheck Credicop, Un medio de pago completamente electrónico Con el que podés emitir, endosar, depositar Y descontar Banco Credicop Cooperativo La banca solidaria Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.com Dejate deslumbrar Disfruta del viento Del sol Viajá Salí Sentí Viví San Juan te espera La vida es acá, la vida es ahora.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 Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco El Foro Argentino de Radios Comunitarias Esta es nuestra primera edición de hoy, viernes 3 de septiembre de 2021 En Salta se levantó el paro docente tras casi 40 días Así lo resolvió la Asamblea Provincial de Autoconvocados y Autoconvocadas Realizada ayer en la capital provincial Recordemos que este sector es el que sostuvo la medida con movilizaciones masivas Durante cinco semanas, con varios episodios de represión Que tuvieron como víctimas a docentes mujeres El gobierno de Gustavo Sáenz no quería recibir a sus representantes Y solo negociaba con los sindicatos Incluso hubo un acuerdo con esos gremios en la paritaria pero el sector autoconvocado lo rechazó y siguió con la huelga. Finalmente esta semana tuvo que convocarlos y mejorar la oferta. La huelga quedó suspendida hasta el 17 de septiembre. Escuchamos lo que nos decía Julieta Barbosa, una de las delegadas docentes. Hemos coincidido en forma unánime que la, la propuesta del gobierno es insuficiente. Hemos coincidido en que Hay que repudiar a un gobierno que no está a la altura de las circunstancias para resolver un conflicto y que en una asamblea soberana se debe respetar la decisión de la mayoría. La moción que ha salido aprobada es suspender la medida de paro, la medida de fuerza, hasta el 17 de septiembre, donde se tiene pactado realizar estas mesas técnicas, en caso contrario de que esto no se ejecute, nos encontramos en alerta y movilización. de Zafarco de Julieta Barbosa, delegada docente por el departamento de Rosario de Lerma, en la provincia de Salta. El presidente de la Unión Industrial Argentina ataca al gobierno en los medios opositores, pero ante los funcionarios reconoce sus políticas. Se trata de Daniel Funes de Rioja conduce la UIA desde junio pasado y que apareció en varias oportunidades criticando y haciendo reclamos al gobierno en esos medios ayer encabezó el acto empresarial por el día de la industria en el que participó en representación del gobierno el secretario de industria Ariel Yale, el funcionario enumeró las políticas que se están aplicando para promover el desarrollo industrial y recordó el daño que provocó el gobierno anterior al sector, Funes de Rioja reconoció que especialmente los últimos años del macrismo fueron muy malos, elogió políticas como el ATP y dejó estar orgulloso de cómo se trabajó con el gobierno en la pandemia. Vamos a escuchar al secretario de Industria de la Nación, Ariel Yale, y luego al máximo representante de los industriales argentinos, Daniel Funes de Rioja. Y hemos llegado hasta aquí con el enorme desafío de sobreponernos a, a dos crisis, a dos crisis muy importantes. La crisis de desindustrialización del gobierno anterior y la crisis que nos ha provocado la pandemia COVID-19. De los 48 meses de gestión, 46 de destrucción del empleo industrial. A partir de marzo del 2016, la Argentina no paró de destruir empleo industrial, el mejor empleo de nuestro mercado de trabajo privado. Argentina fue el país del mundo que más se desindustrializó en esa etapa. Y todo lo que estamos aquí sabemos que nunca ha sido gratis para la sociedad argentina reponerse de estos procesos de desindustrialización. Efectivamente, veníamos, veníamos heridos. ¿eh? Y particularmente en los años 18 y 19, la recesión y las altas tasas de interés fueron una... Conjunción que fue muy, muy dura para, para el tejido industrial y muy particularmente o, o en mayor medida para las pymes. Pero estamos orgullosos de la manera en que pudimos trabajar juntos con el gobierno y con los trabajadores en el medio de la pandemia. Y efectivamente, como bien señalaba Ariel, se pusieron a disposición instrumentos como el ATP para ayudar a pasar el momento de mayor cierre que obligó las circunstancias de esta incertidumbre e imprevisibilidad de la pandemia. Y mientras tanto el presidente Alberto Fernández no estuvo con la UIA en Buenos Aires, sino que encabezó en Chaco el acto por el Día de la Industria. Allá en Buenos Aires se hizo la celebración central de la Unión Industrial y mis saludos a todos los industriales de la Argentina. Pero a mí me parecía muy importante y muy relevante que celebremos el Día de la Industria en el interior de la patria. Porque para el desarrollo de la Argentina, para el desarrollo económico, para el desarrollo social, la radicación de la industria en, cada, en distintos lugares de la patria Es un objetivo central, si no, todo se vuelve un, un discurso y no se hace realidad. Encontrarnos en Facebook, facebook.com barra Farco Argentina. Vamos ahora a Córdoba porque allí un ex secretario de Ambiente será juzgado por haber autorizado grandes construcciones sin estudios de impacto ambiental ni audiencias públicas. Nos informa nuestra compañera Jorgelina Quinteros desde Villanos Radio de Carlos Paz. Saludos a las compañeras y compañeros del Centro de Producción y a la Audiencia Nacional del Informativo Farco. Por primera vez en la historia de Córdoba, un exsecretario de Ambiente de la provincia está a punto de ser juzgado por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Raúl Costa y otro exsecretario, Federico Boco, fueron procesados por las autorizaciones irregulares otorgadas a emprendimientos inmobiliarios de la empresa Gama y a la planta de la empresa provincial de energía de Córdoba, en la localidad de San Antonio de Arredondo. Marcela Fernández, abogada de la ONG Asociación de Amigos del Río San Antonio, explicó las razones de la demanda. Es un emprendimiento que no, llevo, no hizo, no, no le requirieron el estudio de impacto ambiental siquiera. Con un aviso de proyecto simplemente lo aprobaron cuando es un área de zona, digamos, de la Reserva Valle del Cóndor, zona protegida, zona de ley de bosques, eh, y no le requirieron. Entonces, tampoco la audiencia pública que es obligatoria en todo el país desde el 2002. Entonces, por esos dos hechos, digamos, esas dos situaciones, eh, imputan por el primer hecho, que es esta autorización, falta de estudio de impacto y audiencia pública. Y respecto de la planta de TEC, son los mismos hechos, nada más que es del 2009. La lucha popular logró frenar la construcción de los barrios privados. Sin embargo, la planta se instaló a metros de las viviendas. La causa inició a partir de la denuncia realizada en 2012 por el doctor Juan Carlos Ferrero, vicepresidente de Adarza, y hoy está entrando en su etapa más importante, la del juicio. A casi nueve años, Costa será el único acusado, porque Boco falleció en 2019. Primero que, que también este, eh, admiten en su momento a Juan Carlos Ferrero como que le llante, y sentó por primera vez la jurisprudencia de aceptar la justicia penal que un ofendido digamos, por el delito, una, un particular pudiera representar un interés colectivo eh, que en este caso era, digamos, la legalidad de la administración pública. Al tratarse de un delito complejo, el juicio será con jurados populares y se realizará en la Cámara 10 del crimen. La abogada estimó que podría comenzar a fines de este año. Va a sentar un precedente porque prácticamente pocos funcionarios habían llegado y, y es la primera vez que llega un ex secretario de Ambiente, al banquillo de los acusados, ¿no? Así que estamos todos muy expectantes, recibimos muy bien la noticia, todos, o sea, más allá de la ONG, las asambleas, este, bueno, porque todos han venido siguiendo y acompañando también todo este proceso, ¿no? Reportó Villanos Radio, desde Carlos Paz, Córdoba. Vamos ahora al norte de Santa Fe porque allí, a pesar de la intensa sequía, en la zona de Reconquista, el vivero de árboles nativos del Instituto de Cultura Popular redobla su producción y junto a comunidades educativas promueve el cuidado del ambiente. Nos informa nuestro compañero Pope Solari. Reponiéndose del incendio que el año pasado consumió más de 10 hectáreas de plantines de algarrobos, el vivero de especies nativas que Incupo posee en Colonia La Lola renueva sus esfuerzos para incrementar su producción y seguir brindando capacitaciones a diferentes centros educativos de la zona. Así lo explica Oscar Sena, técnico de Incupo, a cargo del vivero de La Lola primero contar que hace seis años que ya tenemos este vivero, estamos reproduciendo especies forestales nativas, concretamente la especie más importante es el algarrobo, lo que estamos abasteciendo a las instituciones educativas productores particulares, al Ministerio de Medio Ambiente, etcétera, es de algarrobo podemos decir que algunos resultados concretos son la cantidad que hemos llegado a producir que acá en el norte no se había visto en esa cantidad debemos estar alrededor de 7.000 a 10.000 plantas, más que colocar las plantas que nos interesa es el proceso educativo y la incidencia en la opinión pública que estamos logrando, o sea, saber que existen especies de forestales nativas la Escuela Superior de Comercio la Tecnicatura en, en Medio Ambiente el otro que viene a capacitarse y están armando viveros de especies forestales nativas son las EFAS y en ese sentido nosotros permanentemente escribimos proyectos para que se puedan llevar arbolitos las instituciones educativas para que puedan hacer sus prácticas y también para hacer procesos de capacitación por la falta de políticas de reforestación y de modelos productivos comerciales cada vez se hace más difícil conseguir árboles nativos, es decir adaptados a cada lugar, lo cual resiente la protección ambiental en cada zona. De allí la importancia de promover la existencia de este tipo de viveros de plantas nativas y de exigir a las autoridades políticas públicas que apoyen su desarrollo. Para decirte que la semilla que hoy usamos en la Lola viene de Campo Durán Salta. Las comunidades aborígenes están seleccionando semilla para la Universidad de Córdoba y llega a Santa Fe para usar. Eso ecológicamente no es lo, lo ideal, claro. porque estamos trayendo especies de otro, de otro ambiente, pero es algo robo es seleccionado, es garantizado. Había un programa que se llamaba La escuela se planta ante el cambio climático. Duró lo que dura una gestión, cambia de gestión. Si eso fue una, sería una política pública, y que ahora estamos en campaña, los, los candidatos tendrían que hablar que más allá de las gestiones duren las políticas de Estado. Si eso... Eh, tendría duración, todas las escuelas media con orientación biológica tendrían posibilidad de tener este material genético acá de la zona. Para el informativo Farco Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.